俺は私の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 Pero pueden contar algo que han vivido. Lo mío fue una vida de Gino, estoy arrepentido. Me divertí cuando le di vuelta al partido. Y me subí pa'l escenario y dejé de ser un bandido. Divertido, c h i c o eso sí que es divertido. Y ahora me dicen que esta mierda es comercio latino. Yo soy un joseador y un rapper, no soy un asesino. Que le quede claro, puta, quiero el es que te acallo. Salgo pa'la calle con la frente en alto, con el pecho inflado. Camino cantando, voy descontrolado. Me cruzan los tigres, me saludan, freno, cruzo unas palabras porque ando apurado. El mero mero. Tiene que ir pa'l hood. Es que allá siempre me esperan los barberos. Ya saben para hablar del business o de temas nuevos. Un polvo encima de la mesa que me invita al juego. Porque estamos en familia y ella y yo nos conocemos. Ahora todo lo que pueda andar es f o c o Ahora q u é podrán inventar de nosotros Barberos malos cantores, estilo l o c o Los dueños de la Argentina pa' tus corazones flotos Loco, cada día me estoy volviendo m á s loco No sé si se me nota, pero yo sí que lo noto Para encontrar la nota tienen que hablar con nosotros Ahora cuántos billetes, ya ni los paquetes toco Lo dejo pa' otro, organizo mi negocio Ya demasiado puse el pecho pa' salir del pozo Por eso es que ahora gozo, ya no me cierra el bolso Ganaba de maleante, ahora de cantante famoso Gauchito milagroso Buenas y en las malas, me deja bendecir a todo el que mire mi cara. Me tratan de tirar, pero al mero no le entran balas. Me quieren madrugar, pero nunca durmo e en mi cama. Ahora todo lo que puedan dar es poco, ahora que van a inventar más de nosotros, barderos malos, cantores estilo loco. Los dueños de la Argentina pasan corazones rotos. Ahora todo lo que puedan dar es poco, ahora que van a inventar más de nosotros, barderos malos, cantores estilo loco. Con los dueños de la Argentina p a s u s corazones rotos.